temporada de radio cuenta también con Verdiñas, Iguales. ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué sigue ampliándose el abismo de la desigualdad económica? ¿Por qué cobra menos una mujer que un varón por hacer el mismo trabajo y con la misma preparación? Escúchanos en Verdiñas, Iguales, todos los martes a las 6 de la tarde en directo. Aquí, en Irola y Ratia, en el 107.5 de tu FM, Bilbao. aunque no lo parezca pues no estamos en en cuando fue abril, ¿no? Abril del, del 31, sino que estamos en octubre de en día el día 7, día de San Sergio en octubre de 2014. Aunque yo te digo la verdad, o sea, yo a veces veo veo las noticias y no sé si estamos en la edad media, no sé si estamos eh, delante de, de una de estas plagas de peste bubónica cuando llegó el famoso barco allá a Constantinopla y estas cosas, porque es que al final ayer escuchaba una una rueda de prensa de una tal Mato, yo por mi, yo por mi Rajoy, por mi Mariano Mato eh, y decía, "Está todo controlado." Pues sí, sí, hija sí, si sí, esto es control, o sea, para la única eh, empresa para la única riqueza que tenía el estado español, el turismo os lo cargáis y no es y no es tarde, no es tarde de que los franceses cierren la frontera. Vamos, como decía Mauri aquí presente, no me extraña que los catalanes quieran independizarse. Esperemos que nos acepte África, ¿no? <risa> sí. <risa> bueno, está con nosotros eh, Mauri, Fran, Brian, Arratxa de León, buenas tardes. Arratxa de León. Arratxa de León. Y en los controles Ana, Fede y Olach. Arracha el León, buenas tardes. Arratsal León. Eso es. Bueno, eh, hoy no vamos a hablar de no vamos a hablar del ébola, aunque algún día Tendremos que hablar, o sea, si si nos da tiempo, si no no hemos muerto antes, pues tendremos que hablar de, de que lo que era previsible, pues pues ha pasado. O sea, ¿cuál es la ciudad más poblada del estado? Madrid. ¿Cuál es la ciudad mejor comunicada del estado? Madrid. ¿Dónde han llevado al, a los dos enfermos de bola que había? A Madrid. Madrid. Pero es que el problema es que cuando las personas han estado atendiendo a los médicos, pues se les tiene que dar una formación que al parecer pues al auxiliar no le han dado. Y además pues tiene que haber unos protocolos De que pues en unos días pues mira no te vayas de vacaciones O haz una vida digamos un poco más comedida Y no, esta se cogió y se marchó de vacaciones Por cierto, empezó a tener eh, Empezó a notar que ahí, ahí, ahí pasaba algo El día 30, el día 30 hasta el día 6 No no se han coscado de nada Y claro, y ella viendo oye que, que, que yo debo de tener ébola Llamó y llamó y llamó y dijeron No, no, tú tranquila, tú tranquila Tú vete a tu hospital de... A tu hospital de te referencia pago. en concreto al corcón y en comieniente de la virgen eso es al corcón yo yo te digo la verdad de, debe ser debe ser algo no este, al corcón lo de cuernos o, o algo por menu cornada que les daba yo a ellos es que lo han hecho todo absolutamente al revés y claro y al final me da que pensar en el en el programa de hoy en el tema de hoy o sea dónde estamos en qué estado estamos mira yo yo creo que en este país la monarquía no ha hecho ningún bien en la monarquía en general y los borbones en particular yo creo que quizá el único borbón no vamos a decir bueno de sino medio medio bueno no malo es Carlos III. Sí, Carlos III. Dime, dime, dime. Sí, sí, no, no. yo iba a seguir un poquito aún porque tiene nada más con él ébola que el gabinete de Rajoy y con pinches, o sea, la banda esta que se han juntado ahí para jodernos bien. Eh, van a terminar, van a, su, a seguir su, bajando el paro porque, claro, lógicamente, viajes Barceló, viajes Marsans, viajes del Corte Inglés, con la perspectiva que hay, bajando las acciones de Iberia, bajando las acciones de todas las empresas turísticas, y se van a dedicar a contratar mucho más personal porque la avalancha de turistas va a ser brutal. Sí, éramos pocos y vino luego pero yo creo pero yo creo que va a bajar el paro porque muchos se van a morir muchos parados y paradas se van a morir de débola o sea la, la cuestión yo hay una hay un corto que os recomiendo a todos los siguientes que es un enfermo en terminal al que no le pagan el tratamiento y decide matar así pues ya que me voy a morir decide matar al ministro de sanidad yo creo que, que bueno que es una idea es una es una propuesta interesante porque es que peor no lo pueden hacer, de verdad, peor no lo pueden hacer. Y al final <coughs> yo creo que todo esto viene de que estamos en un país de absoluta pandereta y esto también pues eh, pues viene de que de que estamos en una monarquía donde el primer corrupto ha sido tradicionalmente pues el el antiguo rey que le siguen llamando rey, no sé por qué le siguen llamando rey si ya no lo es, ¿no? O sea, es como el presidente expresidente la no, mujer es, es, la ex mujer es, es, no en, es una guerra un a la madre isabel ii la llamaban la reina madrid a éste le llamará el, el, el rey padre, padre digo yo. es una especie de rey vitalicia a fin de cuentas ya se han preocupado de aforarle por ejemplo y aforrarle ya de paso también entonces para el caso es normal que se le llame el rey yo yo digo la verdad a los cerdos a los cerdos sementales a los que utilizaban para criar les llamaban el berraco no o el, o el cerdo padre no Pues yo creo que le podría llamar el rey merraco, ¿no? Porque no yo creo más, que ha, de, está ha está. demostrado me gusta, me gusta, ha demostrado <risa> cualidades. Bueno, entonces yo yo tengo una cosa, yo los Borbones los tengo atravesadísimos, empezando por Felipe V, que tuvo que tuvo que ganar una guerra, por cierto, una guerra en el que el País Vasco luchó a su favor. Yo no sé en qué estaban pensando los vascos de entonces, los jaunchos Y claro, cuando gana la guerra no se le ocurre otra cosa que en vez de ser pues lo típico, no magnánimo y, con, y condescendiente con los perdedores. Generoso con no, los no", perdedores. Y sin claro. nada de generosidad. La generosidad es los decretos de nueva planta, que de aquellos polvos vienen sí, sí, estos sí, lodos. lodos. Exactamente. Claro, entonces hay que verlo todo en su contexto Historico, de que no. en general la monarquía ha sido un problema. O sea, la monarquía... ...casi casi ha sido garantía de no democracia... ...y últimamente estamos con una monarquía instaurada... ...instituida por un dictador, por Franco... ...entonces claro, yo... ...de forma ilegal... ...eso es, entonces yo... ...traicionó a su padre... ...antes, antes de, de monarquía... ...yo quiero hablar de democracia... ...y quiero hablar de que la monarquía es una garantía... ...de antidemocracia... ...y quiero decir que por lo menos mínimo mínimo mínimo como un como un síntoma ya que estamos hablando del éboda... de salud política y de salud democrática es el referéndum. Mira, yo mañana, Dios lo quiera, se convoca el referéndum y Dios no lo quiera ganan los los Borbones. Pues yo con la boca pequeña Con, con el gesto torcido y cruzando los dedos diré viva el rey seguiré trabajando en favor de la instauración el, de la de la el, república el otro día precisamente me preguntaban cuando decía yo por la república no y dice el qué régimen eh, qué régimen prefieres tuyo, el de la república porque es democrática y dice pero bueno la monarquía parlamentaria no. que tenemos ahora mismo es democrática ¿Y esta yo, no? hombre esta no está desde luego que no si el jefe del estado <risa> es eh, es no elegidos es bueno sí elegido únicamente por sangre eso es esencialmente antidemocrática eso pero es. precisamente me preguntaba en esa dice pero bueno imaginamos que hacemos un referendo y sale la monarquía porque encima las encuestas dan que que sale la monarquía encuestas que no me creo un pelo por cierto pero bueno, eh, esascuestas es, sí. esas encuestas se hacen normalmente en la calle Serra, en el barrio salamanca de madrid por, es como si yo voy a hacer una encuesta sobre el uso de armamento a, al cent son sesgadas e inductivas exactamente y, me, y Y me preguntaban, al día siguiente, ¿qué harías tú? Y tú has respondido, Ziku, que dirías, pues viva el rey. Digo, yo no. Yo pediría nuevamente la república. Porque aquí es una cuestión de prioridades. Y la primera prioridad es, como bien has dicho, la democracia. Es decir, el derecho a elegir. Pero luego la segunda prioridad, en mi opinión, es, eh, es decir, primero que elija al el pueblo, aunque elija mal. Eso es. Pero luego se trata de que el pueblo elija bien. Bueno, es, que, a... es que yo acatar no significa aceptar. Yo acato aceptar. Y acato esa decisión, pero sigo peleando, sigo trabajando para que para que la decisión cambie y el pueblo decida otra cosa. Sí, vamos a hacer un poquito de historia, si os parece bien, querida audiencia. Antes mi, mi compañero y amigo Brian decía que es ilegal, la monarquía es ilegal porque le correspondía, traicionó a su padre. Yo voy a ir un poquito más atrás. Primero, eh, en julio de 1969, en las Cortes estas que le llamaban cortes los franquistas y todos los farangistas, toda esta gentuza que se juntaban allí en la carrera de San Jerónimo, en las cortes farangistas o como se llamen. Eh, en el mes de julio del 69 se produce una escena que se podía cortar como con un bisturí El general Franco de pie, el meritorio Juan Carlos Borbón de rodillas, jurando los principios fundamentales del movimiento para ser el monarca que iba a suceder al general Franco. Es ilegal desde el momento que las leyes esas que ellos llamaban fundamentales del meneillo, del movimiento, eran unas leyes ilegales porque habían salido de una solidarización fascista hecha y efectuada en 1936 que culminó en 1939. Cuando una, unos, un, unos fascistas derrocan un, legi, un régimen democrático como la Segunda República e imponen unas leyes al amparo de las armas, pierde toda legitimidad, por lo cual hay que decir que el señor Borbón que ha estado gobernando el Estado español durante quis años viene es un heredero del franquismo, su corona está legitimada por por una ilegalidad y una sublevación fascista y además en ningún momento en el, la, después de la muerte de, del general Franco nadie le ha oído o real o real a abjurar de los principios del movimiento que él juró, o sea, sí, sí, que él, ese hombre va a ser farangista hasta la muerte. Eso es. Él él no llegó, él no llegó a jurar la Constitución, porque ya había jurado sí. los principios fundamentales del reino. Pero bueno, ya que estamos hablando de historia, yo voy a irme un poco más atrás, porque siempre nos cuentan una historia, una leyenda de que Alfonso 13 se marcha. No, no, perdona. Alfonso 13 no se marcha. Hay unas elecciones, unas mm -hmm. elecciones municipales, municipales, que, municipales... Que, por cierto, ellos podrían haberse aferrado porque en los pueblos el, el, la monarquía había ganado. Podrían sí. haberse aferrado eso. Pero como en las grandes capitales había ganado la república, en mm -hmm. Eibar, mm -hmm. el, pri el primer sitio en Eibar, el, el proclaman yes. la república y, y es aquí. como fichas del dominó. Mm -hmm. y entonces, claro, todo el mundo dice y Alfonso muy elegante se marchó mentira. Nah. Alfonso habló con el general Sanjurjo, por aquel entonces director de la Guardia Civil hmm. y le dijo, "Saca a los picoletos, no sé si él le llamaría picoletos, saca la meretérita hmm. a las calles." Y Sanjurjo, que era facha, pero era un facha decente... porque en, en, ¿En aquel momento Sanjurjo era republicano? Sí, sí. No, no, no, pero era republicano de derechas, pero, sí, era, sí, pero era republicano y era decente, y le dijo, su majestad, no puedo hacerlo. Entonces, Alfonso no se marcha, Alfonso se echa, le echa al pueblo. Pueblo, pueblo, pero él, él quería marcharse en medio de un baño de sangre porque los borbones, los borbones en este país no se han detenido sí. ante nada. El primero, el primero, eh, Felipe V vino con una guerra y espero que no tengamos que hacer otra para echar último a y de, Felipe VI. Y de ahí y de ahí luego tenemos a todos los historiadores revisionistas que nos cuentan aquello de que la Segunda República fue malísima y de que la Revolución de Octubre, por ejemplo, fue un cáncer para la sociedad española y y claro, y luego dice, "Pregunta la verdad, joder, cuenta la verdad, cuenta el primer bienio" con todas las cosas que hicieron buenas, con todo lo que hicieron en educación... La campaña de alfabitación... En, en sanidad... Cuenta el bienio negro, que fue el malo que fue precisamente el que estaba gobernado por derechas, y luego cuenta cuando ganó el Frente Popular y la sublevación fascista. Cuéntalo y, todo. Y, y la represión del 34 del general Franco con sus moros en Asturias, que yo lo he oído de gente que estuvo allí, concretamente mi madre, que era asturiana y todo bien, pero de todas formas cuando estos eh, por llamarlos de alguna forma, eh historiadores, estos revisionistas que bueno, que se dedican a escribir y, y les leen cuatro que dicen que hubo muchas eh, tanto en la Segunda República como en la, en la parte en la zona fascista como en la zona democrática hubo mucha represión. Un historiador tan poco sospechoso de de, de partidista ni de rojo como sí. Gabriel Jackson, un historiador americano muy conservador escribió un libro... ...segunda república de guerra civil en 1962... ...se editó en Grijalbo en México... ...a mí me lo trajeron de París... ...obviamente como había que traer todo... ...no los niños, ¿eh? pero todo lo que estaba prohibido en España... Eh, ...da cifras aproximadas... ...y las da desde un punto de vista... ...porque se recorrió todo el Estado español... ...esos años investigando, etcétera... ...durante la... ...durante el, el la contienda... del 36 al 39... ...en la zona republicana... ...por represión republicana murieron 20.000 personas... En la zona fascista, 200.000. Sí, Paul Preston da unas no, sí. Cuando terminó la contienda, el 18 de julio del 39, hasta el año 45, y luego voy a explicar por qué hasta el 45, murieron otras 200.000 personas, tanto por hambre en cárceles, como por represión, fusilamientos, etcétera A manos de los fachas que habían ganado la contienda. Pero es que además, digo el año 45, porque claro, el año 45 los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. Mm. Y Franco y, su, y sus generales tienen mucho miedo a seguir con una represión tan brutal y que se les echen encima. y ta. Entonces Franco manda no parar la represión, atenuarla un poquito. o sea En vez de matar 10.000 al día, matarme 1.000 solamente, porque esto es una burrada. Y luego a, a, a, con el tema de la, de la Segunda República y la, la educación, un tema. El presupuesto que hasta el año 36 tenía la República para la Educación no lo consiguió el franquismo... Hasta el año 57, el mismo presupuesto, ojo, anteri y, teni sí. y teniendo en cuenta en todos esos años la inflación. Claro. Anterior a la República eran 8 millones en aquel entonces y en la República lo subieron a 22 millones y aún así no era suficiente, casi lo triplicaron. Y bueno, de hecho, eh, bajó la, la tasa de analfabetismo brutalmente. En, y luego todo lo que hicieron por la igualdad con las mujeres. Y, pero, pero bueno. sí, pero, bueno, el tema es que estamos hablando de, de sí. monarquía y república. A eso iba, a eso iba que estamos, estamos hablando de que todavía, a pesar de que nos quieren vender a Felipe VI como un rey joven, en realidad es un heredero, un nieto de Franco. Sí. o sea, es tan nieto de Franco como el como el famoso Francis, que el famoso Francis que con toda su familia sí, sí, se pues ha hecho una ilegitimidad de, de, Eso, del sí, y... una ilegitimidad sobrevenida. Entonces, mínimo, mínimo, mínimo tenemos que luchar por un referéndum, porque parece que cuando nos lo colaron de Rondón en menos de un mes ...con una prisa tremenda... ...dijeron... ...o sea, como cuando llegas a un tren... ...no sabes que... hay que lo pierdo, que lo pierdo, que lo pierdo... ...y te sientas en el tren y haces... ...ah... ...entonces, después del después de que nos lo colaron... ...parece que se oyó en zarzuela un suspiro... un ...ah, ya se lo hemos colado... ...pero dije, no, no, no... ...que no, que no, que da lo mismo... ...que ese va a ser Felipe VI el breve... ...o sea, que no le debemos... Eh, ...mira, el borracho... ...pues mira, nos lo han colado... ...ha estado casi 40 años se lo ha pasado bien, ha follado todo lo que ha querido también, ¿eh? ¿eh? Borracho y disoluto. Bueno, sí, sí, sí, sí, sí todo lo que queríamos decir, pero a ver, a yo ver. más más que en el tema personal de él, que ya sabemos la categoría humana que tiene ese pájaro, yo me meto en la institución. La institución es la que nos está fastidiando la A ver, claro que, que a mí no me a mí no me molesta que follee, o sea, al contrario, en todo caso que no sea yo, ¿no? Pero pero que lo haga con su dinero, o sea, que, que no lo haga con el dinero de todos y, y que no pues pues ha habido Eh, verdaderas presiones, o sea, ha habido ha habido gente que era, o sea, sí o sí, ¿no? Y, y bueno, y accidentes en los que estaba cocido, bueno, ya no vamos a hablar del famoso del famoso elefante de Botswana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que que bueno, que a ese ya le voy a permitir como quien dice que se muera como Franco, ¿no? En su cama y, y, y ¿cómo se dice cuando no le han juzgan a uno? Eh Eh, indemne o no, eh, no indemne es cuando nos tienen daño no me acuerdo ahora, Exulto, eh, no, sí. absuel absuelto absuelto no, no, cuando nos dicen acuerdo uno es, está libre de todo nos dicen que, que vamos a poner música eh, vamos a poner alguna música que nos van a decir cuál es y eh, por si acaso nos queréis llamar podéis llamar al 944 217 060 944 217 060 tema de hoy, monarquía o, uh, o república ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. vamos a poner una canción de un grupo que se llama los muertos del cristo y que nació en sevilla en el 89 y es un grupo de ideología anarquista y la canción se llama Dios salve al rey muy bien, es que irónico <risa> Así cuando va yo el botel, el mato, cagará. Se acuerde cada día de la pameria real, de la fontelia real, de la pameria real. Y en el nombre de Chanco, del hijo vive el espíritu santo. Desde Roma a España El monarca Ven a reinar Sobre un pueblo soberano Que tras cuarenta años Lobos de divanos Nueva historia Su plaudidad salve al rey Dios salve al rey Que lo lleva al cielo Un que le dio el poder Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. del juicio y Dios con dos profundas no paraba de llamar a todos los cristianos honramos y de buena voluntad y llegaron los banderos y bueno esto era eh, los muertos de Cristo y eh, Dios salve al rey un grupo que nos has dicho Olach que era de Sevilla Sevilla, Sevilla. De Sevilla. Sevilla. Vale, del año de que, que 89, año? 89, la caída del Muro de Berlín, 89, vale. eh, bueno, pues digamos que después de esta introducción histórica y después de esta ilegitimidad eh, de, que, de que viene, de que es nieto de Franco, yo creo que toda esta situación viene de que el mayor corrupto del reino, o sea, cada 1 litro de petróleo que entrase en el país, tenía él su comisión pues era el, el anterior rey, era Juan Carlos. Juan Carlos, y entonces claro, pues pues al final le ahí han tomado un modelo todos los, los gobiernos, todos, porque yo es que no salvo a ninguno, o sea, todos tienen sus casos de, de corrupción, unos unos más y otros no tanto, pero pero todos mucho, y entonces claro, eh, yo creo que es como cuando tienes que hacer una limpieza, cuando te viene el típico Ñapas que te dice... Esto hay que sanearlo, esto hay que sanearlo Aquí hay que picar, aquí hay que picar Esto hay que sanearlo, esto ya está muy corrompido Esto hay que sanearlo, aquí hay que picar Entonces, aquí hay que picar Aquí hay que hacer Un cambio de régimen Porque esta Pseudotransición Que nos quieren vender No nos vale, es un mínimo Lavado de cara Es un mínimo cambio cosmético Que no estamos dispuestos Y dispuestas a aceptar Sí, eh, este sí, lo que ha dicho Circlut tiene toda la razón. Yo personalmente eh, no soy muy muy objetivo hablando de la monarquía porque yo nací republicano y mis genes están al 100% plagados de republicanismo. Es más eh, me, me me parece tan arcaico, un atavismo tan antiguo, tan cabernícola la la mera figura de la monarquía que incluso eh, cuando los veo en la baraja, veo los símbolos monásticos en una baraja de cartas se me revuelve el estómago. Por eso soy tan mal jugador de mus, porque siempre inconscientemente, sin quererlo, casi casi casi, juego a chiquita, siempre pierdo. Siempre pierde. <risa> Bueno, entonces eh, eh, la, la institución monárquica que primero ya hemos explicado de dónde viene es, ileg es ilegítima desde su nacimiento y la institución monárquica la borbónica de, de esta época la otra por supuesto que también pero eh, y ya hemos explicado que es ilegítima es la herencia del general Franco, es la herencia del fascismo, de la subación fascista y todo lo que viene aquí pues es lo que ya ha dicho ciclo aquellos polvos han traído estos lodos ¿qué ocurre que en eh, la transición nos lo colaron con, el, con, la, con la complicidad primero del actual bipartidismo monárquico PP-Socialdemocracia pero ojo, no nos olvidemos eh, con la complicidad del, del señor Carrillo que era secretario general del Partido comunista de España, que aceptó sin ningún rubor la bandera monárquica y el rey, la figura del rey, o sea que cada cual que apechuga con el suyo, nos quedamos cuatro locos y locas en aquella entonces en el, en el Estado español, gritando contra la minarquía, la transición la amnistía y todo el copón, pero claro eh, repito, éramos cuatro Bien, entonces, el tema fundamental es que cómo terminamos con la monarquía ¿Cómo puede el pueblo no nosotros, cómo puede el pueblo quitarse de encima una institución que es corrupta, que es, eh, eh, es atábica, que no tiene absolutamente nada que ver con el siglo sigloI, que nos cuesta un dineral y que además hay un debate que a veces se pregunta en la tele que a mí me parece perverso y de, y de gente con pocas entenderderas cuando le preguntan a un entrevistado. ¿Ah, tú preferirías una república con un Aznar de presidente? Pues yo desde aquí contesto categóricamente como Mauri, sí. Por supuesto que sí. Porque hay que ser demócrata y si le toca Aznar, como se le toca a quien sea. Hombre, Mauri, eso es como si me dices... Tú preferirías que el Atleti pierda o que empate? Digo, hombre, yo puestos a preferir que gane, pero si <ríe> si es entre entre que pierda, es decir, un rey y que empate Aznar de presidente, pues mira, Aznar que ya le echaremos ya le juzgaremos a pesar de su melena y sus y sus abdominales. Tú, sí, su esa sí, tampoco te bueno. puedes fiar, igual que con Anamato. No nos sí. podemos eh, fiar de Él quería preguntar a, a, a, al compañero Mauri qué qué qué se está haciendo, qué movimientos ...hay ahora eh, para eh, sí. cambiar esta... ...estamos en... Esta en, en un, ...estamos yo... ...el otro día comí con mis dos hijas... ...porque era el cumpleaños de la mayor... ...y les di... ...y con su madre... Felicidades... Que, que, <risa> ...a Iones... ...que sí, ha hecho 34 años... ...y a su madre... ...que también es historiadora como yo... ...y les dije una cosa... ...pero totalmente... se dije ...hijas... ...abrid bien la retina... ...durante estos años que nos esperan... ...archivar todo lo que podáis porque estamos viendo un periodo histórico que dentro de unos cuantos años saldrán los libros de historia de texto en todas las escuelas públicas que esperemos que representen mucho mejor y con más veracidad todos los acontecimientos históricos. Le doy una importancia muy muy muy muy muy importante a estos, estos años históricos, porque está viviendo un cambio de tendencia, un cambio social que no sé cómo quedará, porque eso, la historia a veces va a una velocidad de vértigo y a los despistados y despistadas les suele adelantar por la izquierda se acuestan, un día nos acostaremos con una monarquía, igual nos levantamos con una república digo que así de rápido van los acontecimientos históricos ¿qué se está haciendo Brian? voy a contestar a tu pregunta hay, desde mi punto de vista mi opinión, humilde opinión hay en este momento un exceso de, de firmitis, un exceso de firmas eh, por referéndum por ejemplo ahora mismo hay una campaña de firmas para recoger firmas para potenciar un referéndum monarquía república y llevarlo al parlamento bien Por supuesto estoy a favor de que desaparezca la monarquía y que desaparezca con un referéndum por el derecho a decidir la forma de Estado, pero no ahora. Porque ahora tenemos un gran problema y un, y un, y un gran hándicap, que todos esos, todo ese esfuerzo que hace la ciudadanía y la gente promotora para impulsar un, un, una recogida de firmas, la, la gente que pone su DNI con todo su esfuerzo, con toda su ilusión, Se reúnen esas 50.000 firmas y esa vía parlamentaria, que es como quiere el partido que en este momento está potenciándolo, quizás porque necesita protagonismo, viendo que están perdiendo muchos muchos votos, un partido de izquierdas, eh, todo ese esfuerzo al final se va a estrellar contra el muro de mierda del bipartidismo monárquico en el parlamento o sea es como el, el, el, el náufrago de un barco que va nadando y cuando va a llegar a la orilla pa se ahoga o sea entonces qué ocurre con, con estas iniciativas por el referéndum de recogida de firmas dos cosas una lo que comentaba comentado antes estrella contra el muro de la vergüenza del bipartidismo eh, monárquico con el parlamento y luego frustra pero pero frustra mucho a toda la buena gente que con su mejor voluntad, con su DNI y con sus esperanzas puestas en un referéndum, firma en todos los sitios y ve que no llega a ningún lado. ese tipo Hay gente que ha puesto todas sus ilusiones, se desmoraliza y igual en vez de seguir luchando se vuelve a casa. Sí, salga. hablando en plata, el, lo que es, eh, si no me equivoco, esto es un movimiento que le han querido llamar de una forma más moderna, ahora que, que está muy de moda todo lo que hace podemos y tal asamblea, eh, ciudadana. asamblea ciudadana en pro del referéndum es que, monarquía es que república es que, el catquero es que no es, es pero no es ciudadana es, es no, que ese es el caso no, es que detrás de esta izquierda unida esa. Y el tema es que al final es una sopa de letras. Claro. Es decir, hay, no solo está Izquierda Unida, hay un montón de plataformas republicanas y un montón de movimientos, pero al final todos circulan alrededor de la misma organización, que en este caso pues es la, la que ya hemos dicho. Eh, ¿Qué ocurre? Que a mí me parece bien. ¿eh? Si es para sumar está todo muy bien. El caso es que de firmas es lo que dice Mauri, estamos ya hasta la coronilla. Es decir, es que ya no es suficiente. es lo que eh, va, va a presentar que ni siquiera es una ILP, que yo creo que es ilegal presentar una ILP para cambiar la forma de Estado. Bueno, no tengo ni idea, pero bueno, que no lo han presentado. No, ni... no. cambiar la Constitución es dificilísimo. Sí, dificilísimo. pero puedes eh, por ejemplo, para cambiar la Constitución <risa> sí, sí creo que puedes presentar una ILP. Oh. Sin embargo, para cambiar la forma de Estado tengo serias dudas. Bueno, es igual. El caso no es ese. El caso es que eh, es que una recogida de firmas que toda la ciudadanía sabe que no va a valer para absolutamente nada, es una pérdida de tiempo y además qué qué es eso que al final la gente se cansa. Va a cansar y va a, a desilusionar sí. más ah, y etc. Ahora que están hablando de la Constitución y un poco y, y, y, y vivimos en donde vivimos en Escalherría. Mm la constitución cuando estos pájaros el bipartidismo monárquico quiere cambiar la cambia como la cambió el año pasado el 1 de agosto con el artículo 135 que priorizaba el pago de la deuda al bienestar de los de la, de la ciudadanía <coughs> partido, como contamos como contamos la semana pasada exactamente eh, ¿qué ocurre? bueno, pues que en ese, en ese momento eh, la constitución eh, la votaron cierta gente, recuerdo que en Euskadi tuvo un 70% no. de abstención que viene a ser que no se votó exacto, el votaron en el año 78 en un contexto histórico muy, muy, muy especial ¿por qué recalco tanto lo de muy, muy, muy especial? pues para la gente que todavía no habéis nacido, yo desgraciadamente tuve que sufrir todo el proceso y eh, Cualquier propuesta que se nos hiciese después de 40 años de, de una sombría dictadura del general Franco era recibida por la mayoría de la población, insisto, con los brazos abiertos. O sea, allí nos colaron lo que quisieron. ¿Por qué? Porque la gente estaba deseosa de algo. De algo de, y luego, después de 40 años de dictadura, de censura, de analfabetismo, de represión, de todo, esto era un páramo cultural, era un páramo de todo tipo, era un desierto social, pues la gente, primero... No tenía ni el hábito de, de, de, de, de, de la cotidianidad democrática, no ejercía la democracia, entonces estaba simplemente que a lo que nos echasen y nos echaron algo que de alguna forma nos vendieron con que iba a enterrar el franquismo, coñón. La gente lo recibió con los brazos abiertos, nos la metieron, perdón, nos metieron lo que quisieron. El otro día Cicu, ¿te acuerdas que hablábamos de la consulta catalana y tú me contabas dice, vamos a ver, dice derecho a decidir, dice, vale, que no de, que no decidan solo los catalanes, pero por lo menos que decidan todos todos los españoles, claro, claro. pero no que decida Rajoy, ¿no? Claro, es que es que al final es que al final ellos ah tenemos una llamada, tenemos una llamada adelante, adelante. Pinchala y sube el y sube el teléfono. Estás estás en antena. Pero tienes que, tienes que pinchar, cuelga, cuelga y pincha. Esas. Adelante, estás en antena. Hola. Hombre, Paco, buenas, Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres Paco, Paco no? Arracha el dión, Paco. Sí, sí. No te digo. Subirle no, un poco. El volumen, por favor. Quería, quería apoyar la postura que estaba comentando Mauri y... Bueno, eh, porque yo creo que también hay una falsa planteamiento de esta cuestión cuando se propone hacer un referéndum ya, y entonces vamos a hacer un referéndum o vamos a poner unas firmas por ahí, o vamos a hacer una cualquier cosa y enseguida ya conseguimos cambiar el régimen político. Eso es un absurdo o es una bobada que extiende por el... Mmm, por el hecho de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los con los nacionalismos periféricos, ¿no? que eh, ya cambiando eh, eh, van a ser ricos y van a solucionar la crisis y demás. No. Entonces, el problema para cambiar de régimen es, y conseguir una república, hay que extender lo que se llamaban, en tiempos de la Segunda República, los valores republicanos, precisamente. Es decir... Eh, esos valores de igualdad entre todos y, y, y la cultura igualdad, justicia igualdad, libertad, igualdad y justicia fraternidad son los valores franceses sí, pero que se extendían a muchas más cosas porque era el reparto el, el, el, el, el que no hubiera los privilegios la desigualdad que da el simple hecho de tener un rey entonces Simplemente eso ya me da... Me parece muy, un momento que... Sí, mira. ¿Sabes, sí, que, ¿sabes cuál es el problema? Entonces, ¿puedo terminar? ¿Puedo sí, terminar? ¿sí? Es que eh, se me pega la lengua porque me pongo nervioso. No, no nervioso tú, espera. Bebe, bebe agua que yo que, hago un inciso. Eh, lo que ha dicho Mauri, lo que ha dicho Mauri, vamos a terminar con la firmitis de firma aquí para que se vaya a Estoril. No, no, firma aquí para que se vaya a Mónaco. No, no, firma aquí para que se vaya a Suiza o a otro país donde no tengamos lo mismo, donde no lo tengamos mismo, eh, con, eh, tratado de extradición previa devolución del dinero que ha robado. Bien, Por, pues pues, lo, eh, eh, pero es que el dinero no es el dinero, vamos a mandar con las con las cositas. Lo mismo es el decir vamos a hacer un referéndum, porque un referéndum mientras no haya una ciudadanía, que yo no hablo ahora de pueblo, sino de ciudadanía, preparada, educada, correosa, luchada por los valores republicanos, no merece la pena plantear ningún referéndum de república. Me, me explico. Sí. Lo que hay que conseguir es tener un partido político capaz de conseguir el poder político en el Estado. Eh, no Entonces, estoy de acuerdo, Paco, y te voy a decir por qué. No, no, Paco, y, no. No, no estoy Bien. de acuerdo es y te voy, a, te voy a decir es por qué. Opinión. Bueno, yo te voy a decir la mía. Yo creo que un partido es bueno, pero todavía es dirigible. Dirigible no hace bueno, peligro, si no sino, un sino partido, que lo puedes domesticar. Mira... Hay, hay una un... ciudadanía educada Eso y organizada es, claro, de claro. forma que consiga el claro. poder político. Es que hay una iniciativa y es, y es, política aquí, que, tiene, que tiene un círculo, que tiene un círculo, no voy a, voy a hacer aquí y, propaganda. Y es aquí cuando la República es la única garante para la permanente construcción del poder ciudadano. Eso es. Paco, no, pero y... es que hay, hay un poder ciudadano en este caso que es capaz de conseguir amparar la la constitución poner el, la educación educación pública potente, hacer una sanidad potente, dar garantías de vivienda, de trabajo, de todo esto y das, repartir. Te das más cuenta Paco, de que estás que citando las mareas, estás sí. citando las mareas. Y Paco, yo creo que la ciudadanía está bastante más educada de lo que tú te crees, eh, de verdad. No, no te no, no. yo te lo digo desde el punto de vista eh, de mi generación. Francia. Yo que ya nací en democracia no conozco sí. y te lo digo de verdad, no conozco la a ningún amigo. Viene, ¿no? ni a amiga, bueno, ni a ninguna persona de mi misma edad que que por la monarquía, que son no. todos republicanos. Otra cosa no, es que habrá, no, habrá hay mucho, hay, hay mucha eh, gente desmovilizada puedo, y anestesiada, ¿eh? No desmovilizada, desmovilizada sí, pero monárquica no. Ojo, ¿eh? Con las nuevas generaciones, sí, de igual modo que las, Fran, de igual modo que las nuevas generaciones sí. ya no votan ni Ellos al PP ni al pacó. PNV, ¿eh? Eh, es, es diferente. En este, la, la, la, Paco, en Paco. este debate os quería mover precisamente, en este debate. Paco, estando, porque esto hay que medirlo y hay que saberlo, y esto lo vamos a ver votando. Sí, eso sí, lo vamos, Pero, lo vamos entonces, a ver Paco, votando. Estando de acuerdo en parte con tu con tu planteamiento de partido, que desde mi punto de vista Hombre, bueno, no de un partido en mi vida, sino y, de una y conciencia. Yo, y eso no veis. lo digo como, como peyorativo, sino todo lo contrario, porque ya me conoces... Eh, pero creo que además hay que cambiar, o sea, eh, estoy también un poco más en la línea del Fran, ¿eh? Yo que tengo hijas jóvenes y tal, eh, bueno, igual por ser hijas mías ya eh, no tienen por qué haber salido republicanas, pero bueno, han salido. Eh, y creo que no, que la ciudadanía está más preparada de lo que queremos. Esa división eh, tan leninista de partido de vanguardia, masas y tal, y dirigismo político... Mm, estando de acuerdo igual en parte no no es para yo creo que lo importante es la base social porque habiendo una base social saldrá o bien este o bien el otro o viene el de más allá pero saldrá el partido sin embargo aquí ha habido partidos muy avanzados que han tenido mínima representación en, en estas en estas farsas digamos electorales Sí, yo, yo yo me dirijo a estos señores que son bastante cultos políticamente hablando son unos, unos animales políticos eh, yo creo que es hora de dejar un poco esos valores axiomáticos axiológicos perdón axiológicos que es, eh, he visto he observado en diferentes eh, eventos que he estado asistiendo eh, eventos políticos una cierta lucha por reivindicar su, su, su ser ideológico. Yo creo que es ahora el momento de, de sacar el ser político. Yo creo que eh, es la política eh, el, la política es lo que nos va a dar el poder para poder cambiar hacia una sociedad mejor. Pero, sí, Brian, como, como no, que decía, no, lo que no, es, no decir la en a los estado, eso es en este Estado, lo que no es discutible es que la mayoría de la población ha votado hace tres años dos años y medio ha votado mayoritariamente un partido político reaccionario interno no, no, no, no, no, ha no. votado ha votado a un partido que prometió unas cosas y no, hizo eh, y no solamente lo contrario no sólo eso pues que, no, que pues estamos no, hablando pero... de, de poco más del 60% de sufragio claro. que en además, venezuela sí, sí, vota el 9 ciento eh, tener en cuenta que en las votaciones del 2011 se, se arrastraba todo el lastre en la mochila del del, del gobierno zapatero sí, de ocho, que ya había empezado años, con toda sí. una política de recortes, porque no nos olvidemos. Zapatero, eh, no nos olvidemos. El bipartidismo monárquico son los sipayos de la troika 100% claro, claro. en confunde, cualquier periodo histórico. Sí, se eh, sí. zapatero, vamos a ver, eh, eh, Zapatero encabezó la carta y Rajoy la firmó. Sí, y Zapatero, o sea, y Zapatero lo único que tenía de progre pues eran pequeñas cosas cosméticas. Que estaban que más en la sociedad. Que estaban más en la sociedad. Las hijas góticas. Las niñas pero, góticas. Pero, pero no es sí, tú, entrar tú, tú en no el medio de la sociedad. Ahora Pedro Sánchez va a ser progre. Incluso, incluso adecuándolo aquí, yo no sé el día de mañana cómo se dará en Euskadi. Desde luego hay una cosa bien clara que hemos estado comentando aquí, que mucha gente tanto en escalerría como en cataluña con muchos sitios hay mucha gente no independencia pero que va y en galicia perdona tiene razón, paco, sí. pero que va sí. a votar independencia porque no quiere eh, pertenecer a una cloaca sí. llamada estado español así no de señor y, y así porque de, son reaccionarios tampoco Yo estoy con paco yo estoy con paco que dentro es? del dentro del independentismo hay gente progresista y hay gente es profundamente ¿eh? reaccionaria y carcá no no, sí. no, no Paco, hay de Paco, todo, no puedes generalizar hay de todo, no hay de todo. O sea, además hay, hay una cosa bien clara primero hablando voy a seguir hablando de la constitución que es la que esa constitución en aquella perversa transición que yo insisto la tuve que sufrir peleé contra ella pero vamos bueno, no no no logramos nada y eh, eh, hay una cosa bien clara Tanto para Cataluña, para Euskal Herria Como para Galiza, como para el Estado español Las leyes nunca pueden estar por encima de la voluntad popular exacto, Nunca exacto Las leyes no. tienen que adecuarse a la evolución de una sociedad claro. La sociedad española claro. o del Estado español La sociedad catalana, la sociedad de Euskal Herria La sociedad de Galiza no, y la sociedad castellana de 1978 No es para nada absolutamente igual que la de ahora claro. 2004. No, pero que mira, además, mira, cuando los... dice, cuando dice Hospedal, es... eso es ilegal, que viene a decir el pueblo o a través del pueblo más o todo esto se está equivocando, la que te estás equivocando eres tú, porque sí. al final el pueblo no se equivoca claro. por hablaba, axioma. Hablaba Hablaba Paco de los valores republicanos y precisamente uno de los valores republicanos que ya lo decía Montesquieu era separar eh, la división de poderes. Claro. Es decir, lo que no puede estar es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial unidos, que es lo que tenemos ahora. Una república, sí, sí, una república claro, de verdad. Claro. Una sí, república de sí. verdad, eh, sí. eh, o sea, lo que haría sería dividir estos poderes. Y claro. bueno, eso es, hablabas tú antes luego, precisamente de eso. Valor, otro valor a extender en este país, Frank, es el laicismo. Eso, eso, eso es, exacto, el, el, el, exacto, exactamente de acuerdo. de acuerdo contigo, Paco. Hay, sí, sí, sí. hay, en eh, hay unanimidad laico, en esta mesa. Claro. Bueno, pero, y otro dale, valor Paco, es bueno. el no sexismo, que ese no se está difundiendo correctamente. Sí. Porque Paco, existe un Paco, antinachismo... ¿Perdón? Paco, eh, fíjate, fíjate en qué país estamos que el rey, el actual rey, se ha casado con una divorciada cuando es imposible que la iglesia católica case a los divorciados es imposible Bien. Bien. Que, ah, que eso, eso, es eh, Paco, nos dicen que tenemos que despedirte no, nos dicen que, que muchas gracias, gracias Paco que hay que poner música una, una última cosa que tenemos que, su, que seguir un horario Olach, entra. Vale. hasta luego Paco gracias, gracias, gracias. gracias Paco, por un abrazo, Paco un abrazo Paco, un abrazo a la distancia vamos a poner la una distancia. canción del Dios, falta... grupo Discordia que se llama no olvidaremos a ver you uh -oh. Brian, nuestro compañero bryan nos va a leer ahora un texto de Robert Musil, ¿verdad? Del hombre sin atributos, su gran obra, en cinco volúmenes, si no me acuerdo. Sí, Impresionante sí. obra, una de las de las mejores obras en, en lengua germana eh, del siglo 20 Y que está, el texto por lo menos que nos vas a leer ahora, está un poco abierta a interpretación. Eh, Zikub tiene una, <ríe> que luego nos la comentará, pero Adelante. Eh, sí. eh, el texto de Robert Musil eh, dice así, eh, un paisano tiene por lo menos nueve caracteres, carácter profesional, nacional, estatal, de clase, geográfico, sexual, consciente, inconsciente y quizás todavía otro de carácter privado, el que une a todos entre sí, pero a pero ellos le descomponen y él no es sino una pequeña artesa lavada de todos estos horroyuelos que convergen en ella y de una y y de la que otra vez se alejan para llenar con otro horroyuelo, otra artesa más, por eso tiene todo habitante de la tierra, un décimo carácter y este es, es el de la fantasía pasiva de espacios y vacíos. Este décimo carácter permite al hombre todo a excepción de una cosa. Tomar en serio lo que hacen sus nueve caracteres y lo que acontece con ellos. O sea, en otras palabras, prohíbe precisamente aquello que le podría llenar. Sí, bueno, vamos a terminar un poquito ya con el programa dedicado a la... A la, a la polémica monarquía república Desde aquí, desde luego, lógicamente Nos consideramos gente republicana Pero, eh, vamos a ver Yo, personalmente, creemos O creo que la monarquía En el Estado español tiene los, los, los Iba a decir los días contados Los años contados vamos a No, no, realista. los meses o semanas Sí, bueno, el FICU es más, más optimista más, más optimista que yo, pero bueno, yo también lo soy Pero, fundamentalmente, eh, hay que ver Una cosa, solo se va a terminar Con la monarquía instalar una república con movilización en la calle, con cambio social. Las cosas han cambiado mucho. En este momento la monarquía, desde mi punto de vista, en igualdad de condiciones, no podría ganar un referéndum. La sociedad española, en muy poquitos meses, ha evolucionado mucho. Quizás porque han visto que era posible un cambio. Hasta ahora parecía inamovible el bipartidismo monárquico en España. Llevaban 39 años gobernando alternativamente. Parece que se ha abierto una grieta y, claro, la grieta, una vez que se abre, se va ensanchando. No se cierran por sí solas, se van ensanchando. Lo que hay que hacer es ir metiendo cuñas para que se vayan ensanchando más, no dejarla que se ensanche solo por por efectos de, meramente de la naturaleza. No, no, hay que ayudarle. Entonces, ¿qué ocurre? También es verdad que nos va a afectar en Euskal Herria. Yo, personalmente, y es una opinión muy, muy, muy personal, me gustaría tener una república vasca. ¿Cómo nos articulemos con el resto del Estado no? Pues no lo tengo tan claro. Sí que quiero un referéndum de determinación. Sí. Me ese ese confederalismo de que, del el que, fin, que mucho no atrevo, hablamos. No me atrevo a predecir el futuro. Mis tiros van por ahí. Los tiros igual... Bueno, tomadlo como queráis a vuestra interpretación. Porque hay que dejar un poco de interpretación libre a la audiencia. no vamos a daros todo mascado. Entonces, simplemente saliendo a la calle... ...planteando que el tema de la república no solamente es un tema español... ...nos ata nos atañe a toda la gente de Euskal Herria porque puede cambiar nuestro futuro fundamentalmente... ¿eh? ...quiero que se tenga claro... ...lo que no quiere decir que nos tengamos por qué sentir o no sentir ligados al Estado español o no... ...eso ya se de se, de se decidirá en, en, en un futuro proceso de autodeterminación... ...pero sí que hay que hacer, sacar banderas republicanas, presionar... ...seguir presionando porque este es el momento para terminar con una institución caduca con una institución ilegal y con una institución que corrompe y que nos roba. Amén. Yo, mira, eh, lo que has dicho de salir a la calle y de sacar banderas republicanas, hay cierto sector de la política vasca que dice que la bandera republicana es una bandera extranjera. Y yo les digo, bueno, ¿y qué?, cuando haces una protesta uh -huh. contra el Sáhara, pues sacas banderas del Frente Polisario, cuando haces una por, por Palestina, sacas banderas de Palestina, o sea, eh, yo estoy a favor de un estado español republicano. Y aparte, estoy a favor de que en Euskalerria, de que en Euskalerria se pregunte y se decida. Claro. Y si dicen que no me lo creo, ¿eh? pero si dicen, como dicen eh, Cospedal, Rajoy, no, no, es que es antidemocrático que se pregunte a unos pocos por el destino de todos, la respuesta tiene que ser, vale, pues preguntad a todos, no lo que decida uno solo, lo que decida Rajoy. Exactamente. ¿Entendido? Es decir, la, la, la poca democracia que es que hablen unos pocos Tiene que, que juntarse con la democracia, la mayor democracia, de que hablen todos. Bueno, y ahora es, eh, yo eh, estoy... Brian, Brian nos va a decir... Va, eh, Brian nos va a decir lo que le ha contado Paco por teléfono. Brian... Ah, por cierto, lo que para mí lo que venía a decir Musil, la interpretación que yo tengo de... ¿Vas a decir? No vas a... Pero Musil la interpretación de Musil Cicu que nos chicos, hemos quedado con ganas de ir. No, la interpretación de Musil era que Dos minutos, entonces hay que despedir. Bueno, el próximo programa era sobre el sobre frac el fracking sobre probablemente. El fracking. Sí, bueno, bueno, sí. probablemente porque todavía no lo si tenemos adelante más claro. Si la monarquía es lo peor. Que puede pasar ver, en la política el fracking es lo peor ver, que puede pasar y, en temas extranjeros que cambiar programas si y en el transcurso de esa semana se cambia hablar o me de claro, es verdad le, le echamos al rey de sí, sí, profunda padre, la pachamama tenemos sí. un programa sí, sí, si no es, es lo peor el fracking el fracas termino con lo que creo que es la base de para decidir sobre monarquía o república las leyes Tienen que estar sujetas a la voluntad popular Y sí, evolucionar sí. Por encima de la voluntad popular No, no hay, hay nada, nada. Decía, decía Antonio Machado Ya por acabar Unos cuantos hombres honrados que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar, atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Eso decía de la República y confiemos que se haga realidad en un futuro. Pues muchas gracias. Gracias, Mauri. Gracias, Fran. Gracias, Brian. Y gracias a los, a los de MESA. Ana, Olach y Fede. Buenas Est tardes y buena suerte. Esto ha A sido Racha todo por León. hoy. Arracha, buenas tardes.